Egun onden ohi, Txantxelna zerandiokoa eta aprobetsatu nahi dut aukera hau premiazko asko dei bat egiteko. Hau da osasungintza publikoren aldeko mobilizazioetan parte hartzeko. Hain zuzen, zen, larunbat honetan hotzailak bat bai Bilbon, bai donostian bai gazteizen deituta dauden manifestara joateko. Lo dicho, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a acudir a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, en concreto a las manifestaciones que hay convocadas este sábado 1 de febrero en Bilbao, en Gasteiz y en Donostia. Hace un año comentaba en esta misma radio cómo los jefes de la OTAN y políticos europeos y yanquis nos querían imponer un aumento del gasto en armamento del 2% como mínimo del producto interior bruto de cada país, a cargo como no de los presupuestos públicos. Un disparate invertir in fuego en fuego y destrucción cuando tenemos un grave problema de calentamiento global. ¿Y qué hicieron? Nada menos que provocar una guerra contra Rusia y, objetivo cons conseguido, a gastar en armas. Pero no se han quedado contentos. Pirómanos con mucho poder como Trump están pidiendo ya que se invierta en armas hasta el 5% del PIB. Y altos cargos de la OTAN se atreven ya a señalar la inversión pública en sanidad y educación como gastos a reducir para gastar más en armas. La locura al cuadrado. ¿Y qué tiene que ver esto con las manifestaciones? Pues que si no les paramos los pies, en nuestro caso a niveles locales, van a conseguir que nuestros gobernantes inviertan más en armas y menos en salud. Y Pradales o Sánchez no merecen nuestra confianza, pero tienen un punto débil. ...la pérdida de votos si abordan políticas antipopulares... ...que degeneren todavía más la sanidad pública. Y por ello tenemos que mover la calle. Porque una sociedad movilizada es más difícil de engañar. Y es que por mucho que un PNV preocupado por la pérdida de votos que tiene... ...intente ahora presentar su cara más amable y social no podemos olvidar que fueron ellos, con el campechano de Azcuna al frente de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, el que preparó la estructura contable y administrativa para privatizar cada vez más servicios de la sanidad e iniciar el el desmantelimiento de una osaquidecha pública y de calidad. No es extraño por ello que hoy en día su gusto, el de Azcuna, se le recuerde eh, se esté junto al imq o sea el buco y el buque insignia de la sanidad privada en Bilbao. como tampoco fue extraño ya en Planchascarrillo que recibiera ya moribundo en su casa la visita de otro ilustre campechano, el ex monarca emérito huido y defraudador Juan Carlos de Borbón. Dios los cría y, y es que no nos podemos fiar. No nos podemos fiar tampoco de un PSE que cuando gobernó aquí con Pachi López puso al frente de sanidad a un colaborador de Azcuna, Rafael Bengoa, devenido después en consultor sanitario privado y acérrimo propagandista de la vacunación masiva de niños contra el COVID, a mayor gloria del negocio farmacéutico. No nos podemos fiar. Horregatik, beharrezkoa da denok otsailak batean larunbat honetan kalean egotea. Amaitzeko osasungintza pribatuak zer dakarren ikusteko datu batzuk aipatu nahi ditut. Estatu batuak, Amerikako estatu batuak dira osasungintza pribatuaren paradigma. Osasun sistemaren ardatzaz seguro pribatuak dira eta munduan inor baino gehiago gastatzen da osasungin txan. Konparak egiteko, estatu batuetan, amar mila euro baino gehiago gastatzen da osasunean personako. Hau da, osasun osasungastu orokorra, satitzen badu biztande guztien artean, kopuru hau ematen du, amar mila eta berreun euro inguru, bi mila eta hogeta iru urteko datuetan. Euskal Herrian berriz gaztu hau, iazkoa bebai, euskal e, personako osasun gastua bi mila eta euro inguru, ingurukoa da. Hau da, boz aldiz gutxiago. Baina, emaitzak zerakoak dira. Dirutza hori, hau da, mar mila euro baino gehiago personako gastatuta ere, estatu batuetako osasun sistemaren e, emaitzak penagarriak dira. Biztan ehuneko euneko hogei baino gehiago kezdu kobertura medu ikurik, eta beste kopuru handi bat zorretan sartu behar da osasun arazo larri bat izan ezkero. Estatu batuetako bizitza itxaropaneren zerrendan munduko berrogei herrialde baino e, a, e, atzerago dago, Peru eta Kolombiaren atzetik adibidez, hau da oso sistema garestia eta oso emaitza eskazak. Hori da guretzat gure, gure guraso semealaba lagunenttzat nahi dugun sistema beraz hotzaitlak batean kalera. Osasungintza publikoaren alde egitea izan ere hori da beste modu bat gaztu militarren militaren aurka egiteko ere. Animo ez, pues, deno kalera.